Bismillahi rrahmani rrahim. Tabarakalladhi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Bendito sea aquel que reveló a su siervo el libro, el Corán, que disierne entre la verdad y la falsedad para amonestar a los mundos de los hombres y de los yin. El que es el pueblo del mundo y el tierra, no se ha convertido a un hijo, no se ha convertido en el pueblo y se ha convertido en todo lo que se ha convertido.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 129. ومن دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا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 anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima diles o oh muhammad el coran ha sido revelado por aquel que conoce los secretos de los cielos y de la tierra en verdad el es indulgente y misericordioso And they said, what for this Messenger is, he eat the food and he eat in the fields, if he does not give to him a king, so he will be with him a man. Y dicen, ¿cómo es que este mensajero come y camina por los mercados? ¿Por qué no ha descendido a él un ángel para acompañarlo en su tarea de advertir a los hombres, dando así fe de su veracidad y de su veracidad? Ahu yulqa ilayhikan sun aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'hura O por qué no se le ha concedido un tesoro del cielo para que no padece necesidades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 no encontrarán el camino que los guíe hacia ella. Tabarakalladhi aj'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusuran Bendito sea aquel que si lo deseara te concedería en esta vida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 Wa ida ulquo minha makanan daiqan mucarranina da'au hunalika subura. Y cuando sean arrojados a un estrecho lugar del infierno, encadenados entre sí, pedirán ser destruidos. La tad'uul yawma subura wa ahidan wa da'u subura kathira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 Hay un pacto de tu Señor que es responsable. ¿A qué se referirán cuánto descenderán y vivirán eternamente? Es una promesa que tu Señor cumplirá wa yawma yahshuruhum wa ma ya'budun min douni Allahi fayaquulu aantum adlaltum ibadi haaulahi am hum dallus sabiil Y el día de la resurrección, Allah reunirá a los idólatras y a las divinidades que adoraban fuera de Allah y preguntará a estas últimas, Extraviaron ustedes a mis siervos o ellos mismos se extraviaron. Qalu subhanaka <risa> ma kana yanbaghilana an nattakhidha min dunik min awliya'a walakin ma ta'tahum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 Los dejaste disfrutar de la vida, así como a sus padres, hasta que olvidaron tu exhortación y merecieron la perdición. Y ustedes han mentido de lo que dicen, y no pueden ser un maldito y no un maldito. Y quien les da maldito, les da maldito por un gran maldito. Entonces, Allah dirá a los idólatras Las divinidades que adoraban Han negado lo que ustedes decían No podrán apartar el castigo de ustedes Ni encontrarán quien los auxilie A quien actúe con injusticia Adorando a otros fuera de Allah Los haremos sufrir un terrible castigo Amén ارسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبّرون وكان ربك بصيرا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 aina al malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwankabira ikienes no esperaban comparecer ante nosotros dicen por que no nos han sido enviados angeles o vemos a nuestro señor ciertamente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 Ashabul jannati yawma idin khayrun mustakarran wa ahsanu maqeela Los habitantes del paraíso gozarán ese día de las mejores moradas y de los mejores lugares de reposo Yawma tashakakus samāu bil gamāmi wa nuzzila al malāikatu tanzīla y recuerda a los hombres ohm hanmad el día en que el cielo se abrirá y aparecerán entre sus fisuras nubes blancas y los ángeles descenderán al mulku yauma idhin al haqq lirrahman wa kana yawman ala al kafirin asira ese día el día de la resurrección La verdadera soberanía será del Clemente y será un día difícil para quienes rechazaban la verdad. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. El día en que el injusto, que negaba la verdad, se muerda las manos lamentando su situación, dirá: Ojalá hubiese seguido al mensajero Muhammad. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا أي دمي اوجالا نو حبيسه tomado al fulano por amigo لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا me desvió de la exhortación de Allah el corán después de haberme llegado y el demonio siempre traiciona al hombre y lo abandona wa qala ar rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al qurana mahjura y el mensajero dirá ese día señor los idólatras de mi pueblo se desentendieron del corán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 Así que sé paciente. Y Allah te basta para guiarte y socorrerte. Y dijeron los que incrédulos: ¿Por qué no fue revelado sobre él el Corán en una sola frase? Así para firmar tu corazón y lo recitamos tarteela. Y quienes rechazan la verdad dicen: ¿Por qué el Corán no ha sido revelado de una sola vez? Más, lo hemos revelado así en partes, para afianzar tu corazón. Y lo hemos revelado de manera gradual, para facilitar su comprensión. Y no nos hagan un ejemplo, sino que nos hagan un ejemplo, y que nos hagan un ejemplo. Y que nos hagan un ejemplo, y que nos hagan un ejemplo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 y arrastrados a él sobre sus rostros por rechazar la verdad estarán en la peor situación y serán los más extraviados. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Y ciertamente revelamos a Moisés el libro, la Torá, y le asignamos a su hermano como apoyo.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 Wa qawma nuhin lamma kazzabur rusula agraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah Wa ja'alnahum linnasi ayatan wa a'tadna lil zalimina azaban alimah Y también destruimos al pueblo del profeta Noé cuando desmintió a su mensajero. Lo ahogamos e hicimos que ello sirviera de lección para los hombres y hemos preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso wa'ada wa thamud wa ashabar wasi wa quruna bayna dhalika katira y también destruimos a los pueblos de Ad y Samud y a los habitantes de Ar-Rass así como a muchas otras comunidades o generaciones que existieron entre las épocas de los anteriores. Wa kullan darabna lahu al amthal wa kullan tabarna tatbira. Y a todos les mostramos con claridad nuestras pruebas y los advertimos. Y todos fueron destruidos al rechazar a sus mensajeros.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 ha enviado como mensajero Inkad la yidluna an alhatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yaruna al'adab man adalla sabila Si no nos hubiéramos mantenido firmes adorando a nuestras divinidades poco habría faltado para que nos desviara de ellas pero cuando vean el castigo ya sabrán quiénes son los más extraviados ¿A ra'ayta man ittakadha ilaha huwa hawahu afa anta takunu alayhi wakeela? ¿No has reparado en quien hace de sus pasiones su dios, oh Muhammad? ¿Acaso serás tú su guardián?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 Si hubiese querido la habría hecho inmóvil, mas ha hecho del sol su guía. ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرًا Después, la va recogiendo gradualmente hasta que desaparece llegada la noche. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasan wa annawma subaatan wa ja'alan nahara nushura. Y él es quien ha dispuesto que la noche los cubra y que hayan descanso en el sueño. Y ha hecho que durante el día regresen a su actividad y busquen su sustento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 linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqihuhu mimma khalaqnaa an'aaman wa anaasiya katheera para revivir con ella la tierra árida y dar de beber a la multitud de animales y hombres que ha creado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 Y si hubiésemos querido, habríamos enviado un amonestador a cada ciudad. فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبير. No obedezcas, pues a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, y combátelos enérgicamente con el Corán.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 Watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira Incomiéndate al viviente quien es inmortal y glorifícalo con alabanzas Él se basta para estar informado de los pecados de sus siervos Alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wama baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira Aquel que creó los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos en 6 días y después se asentó sobre el trono El es el Clemente Pregunta acerca de él, oh Muhammad, a quien esté bien informado. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Y si se les dice a quienes rechazan la verdad, postrénse ante el Clemente. Responden: ¿Y quién es el Clemente?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 Wal <Susurra> no ladhina la yad'un ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama salvo con un motivo justificado ni practican la fornicación pues quien cometa uno de estos pecados recibirá un castigo y udha'f lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana este se le duplicará el día de la resurrección y permanecerá eternamente humillado illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima Salvo quienes se arrepientan crean y actúen rectamente pues Allah cambiará sus pecados por buenas acciones y Alá es indulgente y misericordioso. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Si se arrepienta y actúe después rectamente, estará mostrando un sincero arrepentimiento hacia Alá que él aceptará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 Walladhina itha dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana Ikienes si se les recuerdan las alellas de su señor no permanecen sordos y ciegos ante la verdad sino que escuchan con atención y reflexionan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 Khulidina fiha hasunat mustaqarran wa muqamaa Ajivi vivirán eternamente. Qué excelente lugar para establecerse y permanecer en él. Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi lawla du'aa'ukum faqad kadhhabtum fasawfa yakunu lizamaa Diles a tu pueblo